Son 20 estudiantes que ahí se instalaron en la ruta frente a la, a la universidad. Bueno, primeramente hicimos el, el desvío de tránsito,、eh, dialogó con ellos y posteriormente ellos se retiraron del lugar. No hubo detenido, solamente quemaron al costado de la ruta una rama a los estudiantes, pero sin mayor inconveniente.